Pero hay regiones donde florecieron más entre ríos, corrientes, el Chaco, ¿sí? Donde la Oma es bellísima, ¿sí? Y es una linda alemana, donde un ruso puede puede eh, hacer un chamamé y, y un pueblo. Sí. Eh, en, esta, en estas cosas donde eh, se resalta la esperanza nacional de decir, bueno, algo todavía tenemos para hacer. Nos vamos a entrarla con más Ramona Galarza de vuel y te convoco dentro de un rato después de algo de actualidad, Hernán, para seguir homenajeando a esta figura central de la música argentina. Claro que sí. Eh, en un rato seguimos charlando. viento sobre el río su calor y junto al perfil querido puse mi vela de perseador mira que cabeza loca poner tus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 ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, me parecía. ¿Por qué lo escucharías? Impresa, por las dudas. Por las dudas se ha Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, wow, nos reímos, esa es la idea del programa. Perfecto. Ser chicos. Todos <risa> <risa> los martes de veintidós a veinticuatro, ¿está bien? Radiográfica. Radiográfica. FM 79.3. Movimiento. Fin de Espacio Publicitario. ¿Cuánta gente prendida? Gracias por los comentarios. Enseguida vamos con todo. Volvemos sobre esta figura, pero vamos a raspar un poco la realidad, el presente. Ustedes conocen el motor económico y conocen a sus realizadores. Hoy le traemos a un amigo, amigo histórico, al periodista Héctor Sosa. ¿Cómo estás Héctor? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué haces Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Un saludo grande a los compañeros de ahí de la radio y a los oyentes. A ver Héctor, me decías, acá preocupado por el panorama, no estabas evitando esta, esta etapa de, de motor económico, tratando de advertir la mejor información como es habitual en ese espacio. Eh, si tuvieras que subrayar los aspectos primordiales de la economía argentina hoy y los desafíos, los problemas que debe afrontar. ¿Cuáles serían? En, en principio sería eh, prácticamente imposible eh, este, disociar lo que sucede con la economía argentina en relación con lo que mm, está ocurriendo con la economía a nivel mundial. no solamente uh -huh. No solamente desde el proceso que se comenzó a dar a partir de la de la pandemia. Este, vos fíjate que eh, muchas veces mmm, y que te, te he leído algunas cosas respecto a eso, se señala de volver a a, a la normalidad, ¿no? O sea, a, a una normalidad económica, ...a una normalidad social, cultural, este si si se supone que la normalidad era lo que estaba antes de la pandemia, estamos bastante mal, porque esa normalidad estaba dentro de un proceso ...bastante crítico... del de, ...dentro de lo que es el capitalismo global... ...o sea, un proceso que incluso... ...se estaba devorando... Eh, ...ejemplos económicos en la región... ...por ejemplo Chile... ...por ejemplo Ecuador... Uh -huh. ...o a nivel, o a escala... Eh, ...en Euro Europa sucedía con, con, con macron en francia donde lo que empezaba a notarse era una situación en la que la disputa entre el sector financiero el sector industrial y la economía negra del capitalismo global el funcionamiento del capitalismo global eh, cuanto menos estaba en un proceso de crisis la pandemia la pandemia este eh, lo que hace es no solamente profundizar esa crisis sino que el eh, coloca eh, en una posición aún más concentradora eh, o de mayor niveles de concentración eh fundamentalmente otro tipos de capitales. Fundamental eh ir el financiero y el capital simbólico. ¿Qué es ese capital simbólico? Por ejemplo, las grandes corporaciones mediáticas, mediáticas, perdón, este eh, eh Google, Yahoo, Amazon, fección el, el cambio que se produce en términos mundiales en las últimas dos décadas hace que la producción de contenidos ya sea en la industria este del espectáculo o la industria de las noticias eh, comience a superar lo que nosotros conocíamos normalmente como la, eh, ni siquiera la industria de chimenea la industria automotriz la industria aeronáutica etcétera etcétera entonces en ese contexto al llegar la pandemia eh acordate vos que es esa primera etapa que se se polemizaba entre economía y salud este en realidad o, o se señalaba que bueno cuántos fallecimientos hay por situaciones cardiológicas o o, eh. o por el hambre cosa que era cierto lo que lo que trae la pandemia es una cosa distinta que es que para eh por un lo, lo voy a decir de una manera muy directa y que puede sonar mal pero eh, los fallecimientos por paros cardíacos no hacían eh, frenar eh, la, la economía este automotriz ni tampoco hacía que los aviones dejaran de funcionar ni tampoco hacía que la gente entrara en cuarentena en la mitad del planeta es decir una cosa de es una pandemia y otra cosa es una enfermedad y otra cosa es algo en do, eh este sistemático como eh, sistémico como puede ser la pobreza que genera el capitalismo. Entonces, en ta, en, estamos en una situación este absolutamente distinta eh, para muchas generaciones nuevas que es tener sí. una una peste a nivel de de lo que es la salud y a tener un proceso de concentración mucho mayor como nunca se vio en la historia del capital concentrado, fundamentalmente financiero y el capital simbólico. En ese contexto eh, nos toma a nosotros, al, al gobierno actual, eh, que eh, apenas a los dos meses, tres meses, dos meses y medio de su mandato de iniciar un proceso donde se intentaba o se intenta, incluso en el medio de este contexto, buscar cierta reactivación Eh, económica este y, y, un, y cambios de paradigma respecto a la cultura a la educación a este este a la mirada entre lo individual y lo colectivo este luego de cuatro años eh, furiosos de un neoliberalismo duro se diría duro salvaje eh, rápido en cuanto al daño que produjo en Este, en tejido social de la de, de, de la argentina en ese contexto la, yo veo un, una situación de dificultad eh, eh, muy grande porque son muchos los frentes que tiene puesto tiene que confrontar el gobierno tiene que confrontar con él con, con el frente de la corporación de las corporaciones mediáticas tiene que confrontar con el contexto de este mundo y de, y de nuestro país mismo en pandemia donde vos tenés que este te te han han trabajado y han desarrollado con muchísima inteligencia la, la derecha corporativa la derecha mediática la, la derecha política el tema de este colocar esa idea de economía o, o salud y, y llegar ahora a un estadio en donde es muy difícil que la gente acate ciertas directivas relacionadas al cuidado. De, de su salud. Y esto hace que estemos ahora en casi 600.000 casos de, de COVID con más de 13.000 13 muertos y, y eso no es una cosa menor o sea porque ¿cómo, cómo hace vos para ingresar en un proceso de reactivación económica? A ver, vamos hay otro... ahí Héctor, sí. entonces vamos sí. en esa zona están las dificultades planteadas eh, en, en este momento, por estas horas Guzmán está en el Congreso presentando el presupuesto 2021. ¿Está haciendo los deberes adecuados dentro de las circunstancias de la Argentina para superar esta situación? ¿Pensás que está desarrollando las políticas activas necesarias o le está faltando vigor al ensamble económico para poder arrancar un 2021 mejor? ¿Cómo lo ves? Yo creo que le está faltando un sabía. Uh -huh este lo que sucede es que una cosa es decirlo desde un análisis y otra cosa es decirlo adentro de un barco que está averiado, no este aunque claro. ¿a, a qué me refiero respecto a, la, a osadía este evidentemente eh, eh, el gobierno por lo menos en el plano del de económico es un gobierno que eligió ser tener un proceso de quien pista pero a mí me parece que el eh, eh, eh, la velocidad y el vértigo que impone el nuevo capitalismo eh, hace que aquellos, y no, no estoy en contra de, de los procesos que tengan un digamos políticos que sean tiempistas, o sea, que, que, que marquen los tiempos, que no se aceleren, que no no, no no vayan más allá de lo que pueden. Esto está perfecto. Lo que sucede es que lo que va más allá de lo que se puede es la rueda del actual proceso de la economía mundial. Cuando yo te digo la palabra osadía, Voy a, voy, vamos a ver un ejemplo concreto, en términos económicos. Sí. Este, y, que, y que serán las definiciones, a mi entender, serán algunas definiciones no menores y que son de fondo. Ejemplo, este si yo tengo una X cantidad de dinero invertido para que no me baje el nivel de empleo y y, y este le doy a grandes empresas y a grandes corporaciones como incluso puede ser Pechín e incluso el mismo Clarín eh parte del salario que que no pueden pagar, no podían entre comillas supuestamente pagar esas empresas. Ese importe lo lo dedico a eso o te, o o o doy sobre eh una solicitud o pedido de los movimientos sociales y la CGT y otras organizaciones de, de, del mundo del campo de, la, de, de de lo que se llama la economía popular que plantea este intentar buscar eh, un espacio por fuera del amba por fuera de donde está la concentración de millones y millones de habitantes e ir se, este, en arriesgar y ser osado en, en armar